desafío la verdad pero bueno con, con ganas de, de recibir de nuevo a los compañeros y compañeras de, de todo el país que, que día a día la verdad trabajamos eh, en esta construcción de esta red de medios y a su vez en la construcción de nuestros propios colectivos y acompañando y eh, siendo parte de las luchas de, de nuestros polos organizados que, que también que es día a día y que generalmente no vemos que, que los medios lo reflejen así, pero nuestros pueblos caminan y luchan todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, eh, aunque sea por, por unos pesos de plato de comida. Y, y la verdad que es la intención para nosotros como los medios comunitarios que hacemos exactamente lo que hace hacen nuestros pueblos, levantarnos todos los días por este tanto de comida, además, Eh, lo que creemos es que ese esfuerzo cotidiano sea reivindicado, sea puesto en valor, sea eh, lo que lo, lo que sea eh, lo, lo simbólicamente rescatable de, de nuestro cotidiano y, y un poco si no lo hacemos desde los medios comunitarios, obviamente de quienes manejan el poder no no se va a hacer. Así que Estamos aquí, justamente, con los compañeros y compañeras que... ¿Alguien hace? ¿Alguien? Que empiecen de allá. ¡Ah! ¡Mirá! Está el NOA aquí, los no sé si... ¡No! El el poder en la bueno, bueno, vol volver al rueda la verdad que habíamos dejado un poco de, de fecha veníamos un poco con, con poco, poco de gasolina pero pero bueno aquí estamos, estamos. O sea, seguimos entrando, ¿eh? la muestra de todos los días ahí estamos y que bueno es, es cuestión de ponerlo en, en valor eh, bueno, eh, los compañeros y compañeras son referentes de, de lucha, son referentes de de esto que decíamos recién, y, y queríamos que, que nos acompañen en este panel de cierre un poco haciendo un balance de, de lo que la red ha significado para sus luchas y lo que sus luchas ha significado también para sus pueblos, ¿no? Y, y bueno, les cedo. Bueno, ¿cómo están después de estas jornadas tan, tan moviditas? Eh, Carlos y yo somos de la Asamblea ciudadana por la Vida de Chilecito estuvimos en la lucha que comenzó con, con esto de formativa no se toca pero que en realidad es mucho más abarcativa y, y que a lo largo de ese proceso de lucha que ya lleva casi nueve años eh, también vamos creciendo y, y aprendimos de que no solo el formativa no se toca y no solo estábamos luchando contra esa minera que intentaba espolear nuestros bienes comunes eh, sino que estábamos luchando contra, contra un modelo que es el modelo de producción y de desarrollo así que vamos a contar un poquito... no sé cuánto tiempo tenemos... 15 minutos Listo. vamos a contar rapidito un, poquito, un poco cada uno este, Para nosotros es súper importante, desde el momento que comenzamos con esto, es cómo comunicar eh, nuestra gran preocupación en ese momento, hace 8 años y pico, de lo que estaba pasando a nuestros pueblos. Los pueblos alrededor de, de del cordón de Infamatina, eh, sobre todo Chilecito y Infamatina. Eh, así que comenzamos con, con algo que es muy básico, pero no por ser muy básico, eh, Eh, fue fácil de hacerlo, que es eh, comunicarnos boca a boca ¿no? eh, y, y vecino, informar vecino de esto de contarle a los, a, los, a los que teníamos más cercanos, más próximos mirá, esto está pasando, hay una empresa grande eh, estuvimos averiguando, comenzamos a informarnos lo que nosotros creíamos que era chiquitito cada vez se va a transformar en algo más grande y monstruoso y, y, y bueno veamos entre todos lo a hacer así que de, de, ese, de esa comunicación de, de boca a boca pasamos a, al, al proyecto al, al proyecto a, a, a, a visitar los medios de comunicación ninguno de nosotros tenía idea de eso son muy poquitos en ese momento y así se fueron como sumando la lucha eh, muchísimas cada vez más hombres y mujeres en todas la edades y, y no solo en los pueblos de Chilecita sí, la y Tabatina sino también otros pueblos alrededor del cordón de Tabatina la otros pueblos de La Rioja y este enredarnos eh, permanentemente nos permitió crecer y avanzar. Y así fue como empezamos a entender de que los medios que nosotros escuchábamos cotidianamente, que nosotros leíamos cotidianamente, no reflejaban nuestra lucha. Empezamos a ver que nuestros medios no solo no reflejaban nuestra lucha, sino que pintaban otras realidades, que mentían, que trabajaban, que informar y crear creaban verdades a favor de los de las empresas mineras, a favor del interés del gobierno tanto nacional como provincial y local. Y empezamos a pensar, ¿y qué hacemos contra todo esto? Y ahí aparecieron los medios alternativos de comunicación. Y en nuestro en nuestros pueblos, el más importante fue Radio Voces, que empezó a cerrarnos a decir, eh, queremos que cuenten su historia. Así que para nosotros fue súper importante eso, la llegada de gente joven que le dio un poco de aire también y empezó con esta, esta este proyecto que, que ahí va, caminando, despacito, con todas las iras y vueltas de todos los medios ¿no? alternativos como el hormiguero comunitario. Y se fueron sumando eh, a, a, a estas asambleas eh, personas muy valiosas y que, que, bueno, que por un lado creó en el arte como una forma de comunicar que para nosotros fue eh, maravilloso poder ver eh, eh, y aprender de que el arte, como leí por ahí, no solo es el espejo que nos refleja la, la realidad no, no sé que me pero está buenísima esa frase sino que es el martillo que modela ¿no? y, y también en la parte de comunicacional de si los no más jóvenes y el compañero carlos es uno de los comunicadores que trabajando en, en, en una red comunitaria él este, aportó muchísimo y, y bueno, ahora les va a contar él, su parte. Bueno, primero este, saludarlos y me alegra muchísimo poder conocer eh, muchos compañeros de periodistas, recutores, comunicadores. Por eso para encontrarme con algunos que conocía y con otros que, que conocí acá. Y ojalá que siempre se hagan en cuenta porque son muy importantes para que trabajaban en la comunicación. Sí, yo me a la asamblea para, como comunicador, soy locutor y periodista, y a partir de ahí comencé a firmar un proyecto relacionado con este, la discusión, la lucha del pueblo. Siempre este, he tratado de de hablar y de hacerlo desde un punto de vista eh partidario, porque la lucha de esta materia no se toca en el patrimonio de ningún sector político ni religioso eh es, es la lucha tiene ten, tenía que ser la lucha del pueblo, en su conjunto de su pueblo y es la lucha de mucha gente que este, tal vez no le interesa la partida política de ninguna índole Y, y de ninguna congregación religiosa entonces en nuestro discurso o en lo particular tenía que hablar de, de, de, de la defensa del territorio y, y que había que, que comunicar eso a la gente de lo que hacía la asamblea de, de y todo demás mal llevarlo a los medios masivos de comunicación que como decía Jenny, no nos escuchaba y no nos, no nos respetaban lo que pasaba bueno, mi tarea era Este, buscar estrategia para poder difundir eso. ¿no? Y bueno, lo hicimos en los canales de violación y medios que nos permitían este, dar este mensaje de, de, en contra de, de, de la mega minería y de decir cuáles eran los, los perjuicios que nos causaban. Yo me basaba en el hecho de que nosotros en Chilecitos tenemos experiencias de, de saqueo y de la contaminación. De hecho, el tren y, el y son dos obras de infraestructuras hechas para saquear saqueo de montaña en base a eso dijimos esto es esto es igual con otros con otras herramientas modernas vienen a saquear, vienen a robar, vienen a sacarnos todo lo que tenemos y fundamentalmente sí, es bueno, igual como comunicador le digo este, para mí fue muy gratificante poder mostrar lo que pasaba en la asamblea, en las movilizaciones, hice 25 horas de radio para poder este, discutir, la, la, la, hacer la convocatoria para las marchas, estuvimos en el corte, este, reflejando lo que los compañeros... Eh, involucrando bien, ¿no? Era que yo, yo, yo formaba parte de ese movimiento como comunicador, y creo que Chinecito aportó muchísimo este, a, a lo que fue FAMATINA, el Corte de Alto Carrizal. Chilecitos trabajó muchísimo para que el Corte de Alto Carrizal tuviera la repercusión eh, a nivel nacional e internacional que tuvo, porque este, hicimos los contactos con la Red de Medio, se difundió por todas las... Ahora le veo la cara a compañeros que, que en su momento difundieron la, la, la, Las que ya que hacemos de alto California y eh, ahora lo veo de zumba, me acuerdo de zumba, tú, de, zumba, de la, turba, la, retaguardia. la retaguardia y yo quería venir a ver y conocer a los compañeros que, que esa oportunidad transmitía nuestras cosas. Y para, para mí fue una experiencia muy linda y por eso vengo y les quiero verlo, quiero conocer, lo muy valioso. Todos, lo que pasó en la no no es únicamente de la mañana. Le hicimos todo. Hicimos chiquecito y le dimos toda la red de medio alternativa del país hizo que el corte de alto camarza sea lo que fue. Eso eso no es, tiene es, es, es, es un valor de, un, un valor de moderno, es decir, que es una cosa no no puedo decir Jenny, la Asamblea de Ciudadanos por la Vida, Papatina, Chilecito, no, lo que, lo que fue Anto lo hicieron todos ustedes, yo no los conozco, pero yo sé que todos ustedes hicieron el corte de Anto que fue el símbolo y sigue siendo, y ojalá que sea el símbolo de la lucha contra el saque de la Anto Carrizal, eso para mí, eh, quiero que se siga manteniendo eso, pero... Y ojalá, yo también en algún momento pueda ser parte de algún hecho histórico importante en el sur, en Córdoba, eh, pueda, pueda ser este, difusor, eh, eh, llevar la palabra de, de toda la gente que en mi pueblo no se pasa, de hecho lo hago, pero eso eso para nosotros es importante. Y queremos contarle finalmente eh, la instancia en la que estamos ahora, ¿no? La instancia eh, porque sabemos que hay distintas posiciones y, y distintos componentes con otros caminos y que creen, nosotros consideramos desde la Asamblea de la Comunidad de que la Argentina no se toca, es una lucha que debe estar alejada de sectores políticos, de internas políticos, no porque lo crean, no porque sea en más o menos, sino porque es, debe estar, debe ser una lucha del pueblo en su conjunto, más allá del sector religioso partidario. No, no, no, no, no, no queremos que, o consideramos que el famatina no se toca, es una cuestión eh, del pueblo genuino que, que sabe organizarse, que sabe tomar decisiones, que sabe cómo luchar y enfrentarse a los poderes sin necesidad de tener un partido político cuya cabecilla síla dice que lo que hay que hacer primero es eso. Somos conscientes de que el chilecito y la conciencia ciudadana que dice que la patria no se toca y más allá de cualquier ideología política y no debe ser mezclado con esa situación que nos divide lamentablemente este, la la incurción de cualquier sector político religioso dentro del movimiento genera este, división en, la, en, en nuestro compañero de lucha. Y eso eh, nosotros consideramos que no, no, no debe suceder. Eh, fundamentalmente. Y ahora estamos divididos, o sea, divididos compañeros que hemos compartido luchas y que bueno, creen que... El, la, la solución al problema minero en la provincia se va a solucionar estando detrás de algún sector político. El proyecto el minero de la provincia está intacto, o sea, si las, las concesiones mineras están hechas, el proyecto uranio sí, eh, y, si y si nosotros no abandonamos ese concepto de que el, el, el, el sector político tiene la solución, nosotros vamos mal, tenemos que organizarnos como pueblo, como sociedad y, y, y, y el objetivo de impedir ese, ese tipo de cosas ¿entiendes? es nuestra idea ¿es, es como actualmente estamos? En eh, no. relación a eso, y un poco nuestra postura como asamblea es no disputar el poder dentro del poder del Estado Nosotros entramos por afuera y estamos construyendo desde ahí y creemos en la fuerza y la capacidad de organización de nuestros pueblos. Porque nosotros vivimos en eso, estamos trabajando por el eh, Y por otro lado, eh, un poco para hacer para esto y para hacer esto, es eh, manifestar que celebramos eh, el hecho de estar eh, en este lugar, en la Universidad un lugar negado para nuestras luchas en todos estos años con lo cual también estamos diciendo que abrazamos y siempre hemos estado acompañando y, y seguiremos acompañando a todos los estudiantes y docentes que han llevado adelante la lucha por recuperar la universidad pública de La Rioja ¿sí? y veré porque si bien cierto, hemos recuperado con esa gran toma y con esa lucha que fue realmente maravillosa, pero hay algo que tenemos que conseguir entre todos. Y es básicamente que la Universidad de La Roja, como todas las universidades del país, dejen de recibir los fondos del mar. o tal vez desnude el proyecto político de las sucesiones de los directivos de las universidades. Nosotros no podemos moralmente y políticamente recibir sí. esos fondos. Son fondos que les cuestan a cada uno de nuestros pueblos la legislación social, el empobrecimiento no solo económico, la pérdida de identidad, el dolor de estos Y yo lo van a contar los compañeros de Catamarca de lo que justamente de Así que eh, estamos a disposición para trabajar compañeros y compañeras de la Universidad este, en ese sentido y exigir que no se coincidan esos fondos. Eh, Por otro lado agradecer, como decía Carlos, a muchos de ustedes que, que, bueno, que no conocíamos, pero agradecer esa presencia que tuvimos eh, permanentemente en, en estos largos años de lucha y que seguimos teniendo de la red de medios alternativos. Eh, nosotros no nos sentimos en ningún momento solos, sentíamos el abrazo que nos daban en... Cada vez que nos hacían un reportaje, cada vez que escuchaban nuestra voz, cada vez que nosotros mandábamos un mensaje de decía atento, estamos en riesgo. Y ustedes estuvieron todos ahí. No importa la hora, me no importa el día, la realidad no se estuvo, los medios comunitarios y alternativos estuvieron. Y eso para nosotros es Gracias. Bueno, eh, mi nombre es Javier, soy de Radio Pueblo de Mujuy. Eh, me parece que estos encuentros, como... Ah. Más allá de, de poder eh, formarnos lo técnico, también es una excusa para poder, como es la compañera, poder vernos la cara, ya que muchos estamos tocando una lista todo el año, ya sea por, por internet por teléfono, y no nos conocemos. Eh, y también eh, es una excusa para compartir experiencias, Como comentaban los compañeros eh, un poco para comentar en enjuy eh, pensando justamente lo que hicieron los compañeros en las dificultades desde lo comunicacional para para poder hacer visible las luchas del pueblo que son eh, en todos el punto del país muy eh, muy verdaderas y muy justas eh, nosotros desde la radio desde hace un par de años se viene sucediendo en la provincia muchos hechos de, de violencia, eh, de, de, que traen aparejado corrupción y demás y desde la radio y con el acompañamiento de todos los medios que integran la red pudimos eh, hacer posible algo que quizá en otro momento era imposible que fue eh, eh, saltar el cerco mediático que pone no solamente los medios hegemónicos de la provincia sino también en eh, complicidad con el Estado, con empresas Eh, y eso para nosotros eh, fue un, un paso y una, y una lucha que, que nos costó mucho pero que, que a través del tiempo pudimos lograr en muchas instancias claves de, de la lucha de Jujuy, sin ir más lejos, hace tres años eh, lo que fue los asesinatos del triángulo de Bedesma eh, nosotros al mediodía o antes del mediodía ya teníamos eh, claro cómo se había sucedido los hechos y a través de la red pudimos hacerlo nacional cuando medios hegemónicos de la provincia recién a la tarde sacaban comunicados de lo que había pasado con noticias totalmente erróneas o con noticias que reportaban la verdad de lo que había sucedido. Y bueno, eso de saltar el cerco informativo para nosotros es una lucha que, que nos costó muchísimo, como me imagino que debe costar a todos los medios que integran la red y que de a poco van avanzando no solamente en lo, en, lo, en lo técnico sino también en lo comunicacional, en lo territorial también. Eh, este año, por ejemplo, tuvimos acompañamiento con compañeros desocupados de Electroquímica Alcámez, que es una empresa que produce eh, un componente esencial para eh, la posibilización del agua y que solamente en dos puntos del país se produce, el en Cucuy y el otro en Buenos Aires. Entonces, desde mediados de enero, los compañeros están tomando, fueron tomando la fábrica sigue todavía a campanio, ya fuera de la fábrica después de un proceso bastante eh, desgastante para ellos eh, donde la patronal juega obviamente un, un papel importante eh complicidad con el gobierno, complicidad con agua de los Andes, que es la empresa que provee de la provincia. Y bueno, y en muchos en muchos en muchas otras eh, situaciones de lucha social también pudimos saltar el cerco informativo y, y quiero destacar nuevamente eh, la, el papel que jugó que jugaron los medios de la red porque gracias a eso se pudo hacer nacional por ejemplo el tema del Triángulo de, de las Fuertes del Triángulo del Edema eh, la toma del rectorado del año pasado eh, los compañeros también trabajadores de Sapla este año los compañeros de Hidroquímica Sin ir más lejos el jueves, venir para acá, eh, la policía intentó desalojar a unos vecinos de, de una toma eh, porque allá el problema habitacional es muy, muy, muy grave. Entonces, eh, creo que, que, que ese espíritu y esa conciencia crítica, esa conciencia de lucha, como por el pueblo como parte del pueblo organizado, es lo que hace que, que, que podamos saltar el cepo informativo, que podamos de alguna manera eh, hacerle frente a los grandes medios hegemónicos que que, que piensan que solamente con, con un gran poderío económico pueden eh, comprar voces Y eso me parece que la lucha de los compañeros en, en cuestiones ambientales, eh, tomas de universidades, como está pasando en Tucumán, eh, refleja ese espíritu crítico que me parece, que, y estoy casi convencido, que, que todos los medios de la red tenemos y que algo que se tiene que fortalecer aún más, así que también, como decía la compañera, celebro y festejo que, que podamos encontrarnos, en este caso en La Rioja, que está bueno que se realicen eh, encuentros eh, por todo el país, porque ayuda a afianzar más plazos, ayuda a ponersemos las caras, que por ahí en otra circunstancia no sería posible y que como red me parece que tenemos que seguir afianzando los objetivos y eso, por lo menos desde Radio Pueblo convencido de que la lucha y del espíritu crítico y, y que tener un, en ese momento un medio comunitario, sea una radio, sea un, desde, desde internet una televisión digital y demás, eh, es un arma muy importante que se debe usar y en eso estamos convencidos que se debe usar como una herramienta para el cambio social y, y que la me parece que, que hay que seguir avanzando como red para seguir avanzándonos y que nos queda todavía un, un largo camino por recorrer, me parece que hay buenas buenas proyecciones y buenas expectativas con respecto a eso. Gracias. ¿no? De la asamblea Largalló. la asamblea nació en el año 2009, quizás acá Aldo eh, va a contar la experiencia más de... de, de o sea, él la vivió directamente, digo, porque fue una de las primeras personas que se plantó ahí en el, en el bloqueo en el año 2009, eh, bloqueo que, que trataba de impedir, de hecho lo, lo impidió al paso de los vehículos que iban a la mina Boyica, que es bueno, uno de los proyectos que nos están amenazando ahora, uno de los proyectos megamineros que están eh, bueno, ahora en, en etapa de exploración. Eh, por ahora no, no se da la, la, la etapa de, de explotación, pero bueno, una, como decimos, una de las amenazas más este, más fuertes que tenemos en, en nuestro pueblo porque ese proyecto está asentado en las nacientes de nuestros ríos. Así que bueno, Eh, eh nosotros este, venimos con, con todos los vecinos a una lucha de, desde que prácticamente se instala la nueva minería en Andará, Andará me parece que es un, un ejemplo paradigmático de lo que de lo que hace la nueva minería en nuestros, en nuestros territorios y este bueno acá los, los compañeros de la de la Rioja de de la, de la asamblea, bueno, de, de de la lucha que prende la Rioja me parece que este, es como que, que, que no sé, parece que han tomado el ejemplo de Andargalá como parte eh, negativa, digamos, parte negativa a la instalación de los emprendimientos megamineros y también como parte, no sé si llamarle positiva, como parte, digamos, del hecho de la organización y demás que generó la megaminería. Nosotros a veces decimos, cuando estamos reunidos acá con los compañeros, que una de las cosas si se quiere, favorable de la pregapinería fue el hecho de, de habernos juntado, de haber generado este nuevo lazo por ahí de solidaridad entre los vecinos y demás por un, con un fin común, con un fin nada más ni nada menos que por nuestra existencia. ¿No? Eh, nada más ni nada menos que eso. Así que, este, después, bueno, comentar también, eh, bueno, nosotros tenemos eh, asentados de, de, suelo nuestra tierra lo que es el emprendimiento bajo la sombrera como bueno, la mayoría no imagino que, que lo conoce, lo ha escuchado algo de de lo que implica eh, hablar de, de bajo la sombrera, mi metadimiento está hace 17 años, eh, 17 18 años en, en el límite que en el límite de Amanalá y Belen Ahora, en este último tiempo, se está hablando también de la continuidad de Bajo la Lumbrera, que sería el proyecto Bajo el Durazno. Y bueno, desde el Gobierno, obviamente, los gobiernos de todos los signos políticos avalan este tipo de, de políticas tan nefastas para nuestros pueblos. Y eh, se ha publicitado este nuevo emprendimiento, que sería la continuidad de la Lumbrera, Bajo el Durano, estoy hablando, o sea, es parte de, de, de, de un paquete, por ahí podría decir, de muchos otros emprendimientos como Cerro Atajo, también, bueno, el más próximo sería Bajo el Durano, y nosotros lo que estamos diciendo y, y lo que estamos reclamando es obviamente la paralización de, de Bajo la Lombrera y obviamente que tampoco queremos que de inicio este nuevo emprendimiento Bajo el Durano Con, con, con el argumento de toda la experiencia negativa que tuvimos con Bajo la Lugrera. ¿no? Eh, por ejemplo, Bisbis, un pueblo que, que estaba ubicado ahí a, a escasos kilómetros de Bajo la Lugrera, es un pueblo que actualmente eh, no tiene población, que ha desaparecido como población. Eh, también bueno hay el pueblo amanado, que está ahí también cerca, que tiene muy pocas familias en relación a, a las familias que vivían ahí antes de que se la mina y, y este, bueno, ese es uno de los de los frentes que nosotros tenemos ahora como vecinos no el tratar de, de, de que no se de que no se dé un nuevo proyecto que como siempre decimos para nosotros, para nuestros pueblos para la salud de nuestro pueblo sería algo algo este, muy negativo algo nefasto así que bueno, estamos ahí, seguimos en la lucha y, y este, bueno, si pues, hablar por ahí del tema en, en base a lo que se planteó este último panel de la relación de, de esta, nuestra lucha social con los medios de comunicación eh, comunitarios, alternativos y populares nosotros en el caso de nuestra radio eh, eh, bueno, tomamos ese, ese camino, digamos, el... Por, por el hecho de ver una relación, o sea, digamos, nosotros vecinos emprendemos una lucha, una lucha social, en este caso, por algo tan importante, como, como digo, o sea, lo repito, por nada más ni nada menos que por nuestra existencia, eh, como vecino nos parecía que no podíamos tomar otro camino a través de lo que sería la difusión o una herramienta más de lucha que es la comunicación, que no sea este, ¿no?, el de los medios comunitarios ni los medios alternativos y populares más allá de que, de acuerdo a, a alguna situación que se haya dado, eh, no sé, el caso de la represión de, de febrero de 2010 o lo que pasó en las distintas represiones en, en, en 2012, si no me equivoco, cuando se, cuando se conformó todo un ayer de, de medio, o sea, de... ¿verdad? van bueno, en términos ¿no? de medios alternativos cuando a nuestro hallazgo nos la interfiere por el hecho de informar, de ser quizás uno de los únicos medios que informaba lo que lo que estaba aconteciendo y que ningún otro medio obviamente lo iba a informar se nos interfiere la el hallazgo bueno, no, no, de previas amenazas de, de que no iban a quemar las instalaciones, la asamblea y demás eh, bueno, se genera ahí, compañeros del ayer hallazgo seguramente saben este, porque estuvieron en ese en, en ese momento haciendo todo el trabajo de la articulación y por ahí de, de generar un nuevo espacio de difusión ya que bueno, nosotros no estábamos saliendo ahí en, en Andalajas así que eh, bueno, como digo nosotros, es muy importante el hecho de, de participar y de seguir participando en espacios como este, por eso desde que nace la radio Eh, empremos esa labor y, y bueno y, y ahora el compromiso es más fuerte ahora podemos venir varios compañeros así que bueno este, esa es la experiencia básicamente de en cuanto a nuestra lucha particular de, de andar nuevamente de la región y, y este quizás eh, podamos hacerfensiviva a los pueblos afectados por la media minería en todas las proyectos a tan importante de bueno antes que nada quiero mandar un saludo de mi mamá a mi novio que están mirando Aprovecha. no, que bueno todo que estaban hablando lo que estaban diciendo y ya queda muy poco para solamente resaltar esta cuestión de la participación y el, el, el, el, cómo creció ¿Cómo creció la lucha esta ¿no? quién lo diría Jenny, cuando nos contábamos entre todos Andalcalá y Famatina y no completábamos ni 20 personas o muchas veces mucho menos alguna vez que se jugaban por alguna cuestión en la China esta que iban para, para Andalcalá y hace cosas que realmente no sé, eso es maravillosa y que nos ha apoyado mucho y eso fortaleció el brazo ese de la matrina, bueno, la rioca, bueno, no a contar pueblos la rioca, eso no me voy a contar, este, rioca, este, fortaleció el este, la rioca y, y Andalgalá o la rioca de Catamarca y así se fue Hablando el tema de la luchita, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que después de tanto año de lucha, de tantas de tanto sufrir, que no ha no ha pasado con el tema de linjeista que se sumen tanta gente? Nosotros tenemos una caminata todos los sábados que más o menos entre el 5% y el 10% de la población de Andalgalá y uno sueña que alguna vez haya un 5%, aunque sea, en cada una de las provincias y si salieran ese 5% en Buenos Aires sería un millón casi de personas, todos los sábados y en Córdoba serían 200.000 y en la Rioja serían 100.000, que salieran todos los sábados y si fuera esa presión, que estamos apostando a eso como vamos, porque no hay, que, hay que contener las ansiedades Y, y caminar a paso seguro porque lo estamos haciendo y a paso ese entre todos caminando to, este, a la par de todos creo que vamos a llegar y si fuera eso nos soportaría la presión los políticos ni las empresas, ni, no había la entrega que hay y estas las universidades que antes no nos daban espacio nos vinculiaban por todas las estamos ganando el espacio en las universidades en los medios y esto es lo que creció el tema de la lucha por medio de la, de la comunicación y un agradecimiento total a la gente de, de, de, la, de, la, de la red de medio que nos ayudó muchísimo, que fortaleció esto sus capacidades que muchas veces uno, este, por todo tenemos defectos pero ellos este, chupan como esponja y a veces nos vino cuando van por allá pero bueno... <risa> Sí, sí. Y ahora que hermosa, hermosa de la alegría, de la carne, del compañerismo y de conocernos a nuestros pueblos, no había amigos, amigos, haciendres y cantidades. Hoy no sé, nos hemos conocido todo el tiempo y hemos sacado a las empresas mineras de la escuela, hemos sacado del hospital, hemos sacado de las instituciones que antes eran filiales de las empresas mineras. Y con la lucha, si poquito, si muy ve poquito, la fuimos sacando y hoy podemos hablar a boca llena y no solamente una persona. Muy muchas personas este, y bueno, si nosotros en la Tecala empezamos con una bicicleta, con un calder hoy tenemos por todos lado cosas y la radio fundamentalmente que nos ayuda a superar esas limitaciones que tenemos los pueblos ¿no? entonces, con ese conocimiento ese amor que tenemos en el pueblo, que se va gestando ese espíritu de pertenencia de, de, de defender la identidad de defender la cultura de nuestro pueblo, se va se va ampliando. Y hoy, por ejemplo, encontrar un montón de gente acá este, acá en la Rioja en este encuentro, a nivel nacional, y bueno, seguimos potenciales, seguramente vamos a seguir más y seguramente vamos a tener otras universidades, los, los, los que vienen a estudiar las universidades, que adquieran el conocimiento para disfrutar los intereses del pueblo. Porque eso es lo que decía Ranchi también, los intelectuales, tiene que ir al frente de todas las revoluciones. De que van adquiriendo conocimientos para, para defender realmente lo que tenemos que hacer es, porque ¿qué es el conocimiento? sino aquí hay conocimiento para... primero, ver cómo podemos mejorar la calidad de vida mía de la del pueblo, de la región, de la nación y hablamos de humanidad entonces eso, vamos ampliando pero aquí hay nosotros, siglos fuertes para adentro creyendo en, cre creyendo en nosotros mismos Y el tema es el también de que uno, uno muchas veces se solidariza con un pueblo que va a, a nuestro pueblo al principio lo tomaban como referente y uno siempre está marcando nosotros nos, nos toca específicamente la lucha contra la minería los pueblo pero, pero sabemos y estamos con y apoyamos y fuimos muchas veces a algo a algo chu a apoyar a la, a la gente que estaba por el tema de las papeleas estamos en Córdoba apoyando el tema de, de la Zócalter el tema de la deforestación en todos su nivel en todo toda la lucha y queremos eso que cada uno de los lugares que estemos que cada uno de la gente que, luche, que, que piense en la vida que luche en su, en su pueblo, en su casa, con su, su vecino y eso a mí a mí se me abre el corazón no cuando me van a visitar una persona siempre me da mucha alegría porque nos dejan una energía enorme, pero me abre mucho más razones y la esperanza cuando sé que hay una nueva asamblea. Gente, no quita. Eh, permítanme, por favor, un segundito, eh, yo quiero invitar a, veo una sola compañera, no sé si hay más de las actividades de Capital que estuvieron y siguen, por supuesto, pero hasta estos días, hasta el CED y hasta hoy, llevando adelante un corte también impresionante acá en el Cantadero e impidiendo a la CNA, que también el Estado, nosotros somos los transnacionales y estamos en el Estado, es poliador, estuvieron impidiendo el, el, el ingreso de la maquinaria y todo eso al cantadero, que es uno de los proyectos mineros, pero hay un montón. Así que lo va a contar mejor. Quiero invitarte Ceci Mata, por favor, y no sé si hay otros compañeros de la Asamblea, para que Cuenten así, porque si me permiten, ¿tú? ya, ya me tomen atención y voy a dejar. Gracias, Ceci. Hola. Bueno, un poco les quiero contar, me gustaría preguntarle de, de la gente que está acá, ¿cuánto saben que tenemos una mina de uranio a 20 kilómetros de la plaza principal? El 17 de marzo, la Asamblea de Yosbana Capital, junto con los vecinos de la zona, quiero aclarar que no es el cantadero específicamente, esto es la entrada al duraznillo, estamos hablando de las higuerillas, las cañas, el duraznillo, el cantadero, la lancha, eh, Puerto Alegre, Longún, son todas poblaciones muy chiquitas, son como cacerías, que tenemos acá nomás a 15 kilómetros, ¿eh? y la mina estaría como a 20 kilómetros en línea directa. Eh, el uranio eh, es la justificación del uranio, es el plan nuclear nacional eh, y nos vende como que es absolutamente imprescindible para eh, la matriz energética que nosotros cuestionamos. Cuando digo nosotros, somos los que tenemos conciencia de que este planeta está colapsado y que lo que tenemos que empezar a pensar es en alternativas. No podemos seguir extrayendo eh, sin sin fin, cosas de la Tierra que además dejan una enorme devastación y que no tiene resuelto la Comisión Nacional de Energía Atómica que hacer en ninguna de las etapas, desde la extractiva hasta el procesamiento lunar que hacer con los residuos tóxicos que dejan. Esto es una de las razones por las cuales estamos eh, en esta lucha que tienen que ver esencialmente con la vida. Pero también, eh, como lo ha expresado acá el compañero Aldo y todo lo que estamos luchando hace muchos años en esta cuestión Eh, decimos hay una posibilidad de un modelo alternativo a este modelo creativista, capitalista y la tenemos que generar nosotros en nuestra conciencia como comunidad entonces este, cualquier opción que nos presentan en nuestros esquemas políticos partidarios en los que estamos acostumbrados dentro de, esta, de este lineamiento en realidad terminan siendo eh, simplemente opciones de poder ¿no? ¿Mm? son opciones de poder, llegar al poder para modificar, ¿qué? para realmente transformar o para reformar. Y la verdad es que en este momento eh, no estamos en instancia de reformar, estamos en instancia de dar un salto cualitativo de conciencia porque si no nos vamos a la mierda. Entonces, bueno todo es lo que nos está sucediendo esto es lo que nos hace que nos paremos frente a los caminos de la cea lo que hemos logrado es al segundo día que no suban más los cams de la ceea a eh, esta zona que estaba en etapa de exploración y que el gobierno provincial ya le había dado la autorización para el, el, digamos los pasos de servidumbre y para armar el campamento en ese momento se produce el corte junto con el poblador teníamos estar haciendo un trabajo territorial de un año eh, y Bueno, salta esto también por una situación de emergencia que los vecinos hace siete meses estaban sin agua. Eh, no solo con la minería se quedan sin agua, sino que se van a quedar con el agua y el aire y el suelo totalmente contaminado Se van, no, nos vamos a quedar. Entonces acá el tema de la primera minería, que es como dijo Álvaro, que nos atraviesan otros pueblos, más allá de los límites territoriales, no importan los límites, para nosotros exactamente igual que Atamarca, La Rioja, San Juan, Salta, Mendoza y no tenemos solamente el tema de uranio tenemos la mega minería en general oro, plata y todos los metales y minerales y también tenemos el fracina ahora y tenemos tema la soja y tenemos montos de cosas todo esto es este modelo perverso de destrucción y de muerte entonces bueno, básicamente la experiencia es, hemos estado 5 meses con una carta armada y un campamento en, en la entrada de en la, la ruta 38 Hoy hemos terminado esa capa y hemos comenzado otra hemos dejado un mojón, digamos ahí una especie de un rancho, ¿va? que hemos hecho con, con tachos, con cemento, con piedra, tenemos no así murientos por eso. Eh, ahí el compañero este, Juan Alain nos ha hecho todo el requisitos de trabajo eh, porque es integrante de la UAC, que es la Unión de Asamblea Ciudadana de todo el país, a que construcción la que estamos hace muchos años, todas las asambleas además de construir a nivel provincial, estamos construyendo a nivel regional a nivel nacional. Entonces, bueno, esto queremos compartirlo porque sabemos que estos, eh, acá en la Universidad eh, es un espacio, con eh, suerte hoy tenemos una apertura, pero eh, también tenemos que decir que la Universidad, para ser la Universidad que pretendemos, digamos, en estos espacios de construcción alternativa, eh, tendría que dejar a de recibir, por ejemplo, los puntos de IMAD de la Lombrera, que reciben muchas universidades. Entonces esta es una pelea que ha quedado el cero de la universidad y que nosotros pretendemos eh, que toda la información, de hecho que tenemos es muchísima, eh, compartirla con ustedes, con están hoy en la universidad, para poder eh, lucharla y pelearla entre todos. En la medida en que las empresas multinacionales Eh, estén eh, aportando, comandando a través del beneficio económico que le da a los Centros de Conocimiento y de Educación y eh, eh, GITA, concretamente también está digitando el, la manera de pensar y cómo vamos a estudiar, qué vamos a estudiar y hacia dónde nos vamos a dirigir como profesionales. Entonces esto es algo que hay que parar también, entonces es una lucha extensa, larga, algo difícil pero que nos la tenemos que dar porque es nuestra responsabilidad y en realidad eh, no tenemos opción. No tenemos opción. O nos comprometemos o nos vamos a la mierda. Y esto es una cosa que, te, que hemos aprendido en esta lucha. Eh, acá no va a haber ningún político que nos va la vida. Acá tenemos que hacer el salto plamentativo de conciencia a la comunidad y empezar a decidir sobre nuestro destino ¿no? y esto es lo que tiene que suceder. Por eso bueno, está bueno, haber venido, disculpen tarde, pero tuvimos todo el fin de semana con lezarme eh etcétera, la carta, mira la carta de Aguarp, tu palatina, tu estuvo tu guatai que, que, que proficia eh digamos eh, seguir la lucha hacia adelante, no bajar los brazos nunca. Eh, y este pequeño rancho que hemos dejado es el símbolo de que esta lucha sigue y por eso les pedimos también que nos sigan acompañando porque no había mucha presencia de la comunidad, sinceramente, en este espacio de lucha. Eh, este es un problema de todos, el urano, la minería, el modelo extractivista, no es algo que le sucede a algunos, nos está sucediendo a todos. Entonces, este compromiso tiene que ser de todos. Así que, bueno, gracias por escuchar. La red, también tenemos que hablar de la red. Eh, la red ha sido un, es un espacio que, de, de la UAC, hemos eh, tenido mucha conciencia que hay que jogonear eh, para que tengamos la posibilidad de por fin, digamos, de tener otros medios que puedan, no sé si se han dado cuenta que todo este corte de cinco meses ha estado muy silenciado no solo los medios oficiales sino también en los de oposición porque nadie le conviene a de estos temas. ¿sí? Eh, entonces tenemos que eh, producir o acompañar a los medios alternativos para que crezcan. Pero también la red tiene que estar un poco más presente y no comportarse como una agenda oficial en este sentido. Acompañar las luchas que estamos llevando implica también, porque saben ellos que son compañeros, que nos cuesta mucho sostener este tipo de medidas que son muy duras, entonces por ahí no tenemos tiempo nosotros de estar produciendo material todo el tiempo y estaría bueno que también la red nos produzca de manera eh, privada, digo propia que se apropie de las luchas de la misma manera que nosotros nos hemos apropiado de la comunicación alternativa ¿sí? entonces les pedimos desde acá que se apropien de las luchas populares que hagan el seguimiento, que los, la verdad que no tenemos cuerpos para hacerlo nosotros todo el tiempo, es un tema serio el tema de la comunicación sostener un corte de, de cinco meses ha sido muy largo muy largo eh, las 24 horas y en este momento la lucha sigue porque fue antes y después y seguiremos y seguiremos y seguiremos, y seguiremos decir eh, y hay momentos muy difíciles ¿eh? entonces este bueno, esto es simplemente no es una crítica ¿eh? es una, una observación para que sigamos adelante juntos porque nosotros creemos que es necesaria y absolutamente imprescindible la relación al ¿no? Así que bueno, desde ese lugar, era lo que quería poner que abrimos todos. Bueno, pues eh, llegamos al final de este onceavo una cámara que se perdió, que parece celular pues y no la distilla. Ah, ahí encontré de nuestros pueblos latinoamericanos porque la red de medios también ha estado y cubierto eh, lo que han hecho los pueblos en, en Latinoamérica en estos 10 años y la verdad que por eso tenemos esa cura de cansados <ríe> y, de, y de haber trabajado eh, tanto tiempo en esto y, y, la, y la verdad que pensando un poco cómo surgió la red en el, do, en el 2004 allá en Sanón, en Neuquén cuando teníamos un pueblo que estaba resistiendo un montón de medidas económicas y, y la respuesta fue resistir por parte de los trabajadores y, y hablamos de Salón y decimos, bueno, su proceso fue eh, luchar para que no nos despidan después ese luchar no sirvió porque quedaron todos en la calle, la planta cerró, entonces fue resistir eso y después pasar a la ofensiva y tomar esa planta y seguir pasando a la ofensiva y hoy gestionar una planta que debe ser una de las más grandes de este país en ese tipo de producción y volver a recuperar trabajo y relacionarse con la comunidad y volver a, a, a devolver trabajo a esas personas y dar trabajo a otras personas y además vincularse con las luchas sociales de, del resto del país Digo, Quizás no es una casualidad que hace 10 años la Red de Medios estaba en Sanón y, y quizás eh, lo que nos toca hacer eh, como balance en estos 10 años es eh, cuál es el rol de, de la Red de Medios, qué es lo que venimos haciendo, creemos que, que no es solo esa cobertura de los hechos, sino el, esto, eh, eh, son eh, es el compromiso que hemos asumido con, con las luchas de nuestros pueblos, Y lo que nos toca ahora, la verdad que, que quizás cierran el encuentro y nos vamos con cada vez más compromisos. Y, y hoy estamos en la, en la construcción de, de poder eh, interpretar ese proyecto que nuestro pueblo hace rato que está tratando de darle una vuelta. Y, y, y quizás a través de las luchas reivindicativas de cada lugar eh, está, está diciéndolo no a un montón de cosas y encontrando algunos sí, por ahí en otros lugares está costando más encontrar eso sí pero creemos que, que a través de nosotros somos comunicación somos comunicación y, y me parece que, que ahí va a estar nuestro gran aporte para... Ayudar, colaborar, acompañar la construcción de esa nueva subjetividad, eh, ese, ese nuevo discurso a instalar y, y tiene que pasar por nuestros medios, no, no va a pasar por otro lado, eso creo que, que, que está claro, que, que lo sabemos nosotros y, y bueno, nos vamos a ir cerrando estos 10 años de la red de medios con eh, todo ese montón de compromiso encima a, a seguir construyendo a, eso sí a buscarle la vuelta a eso sí y a ver con qué soportes, con qué herramientas de qué manera lo vamos a, a seguir haciendo a, a encontrarle la vuelta a ese a las a la síntesis de este proyecto nos está faltando la síntesis de ese proyecto y la comunicación en ese punto que vemos es eh, una de las cosas más importantes Así que, vamos por 10 años más porque es <ríe> un progreso... <ríe> A la hora de la ¿no? universidad, la uni, bueno, nosotros no estaríamos aquí, en esta universidad, Eh, si no fuera por, por el laburo que, que hicieron lo, los compañeros y, y esto, ¿no? La importancia que tiene, eh, no, no es casual que, que con este desafío hacia adelante estemos en una institución que, que forma personas. No es casualidad que en estos 10 años estemos aquí, así que eh, gracias a los pibes que se pusieron realmente en el encuentro... sàlies, no